Bueno, parece que para la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, o del partido de General Porredón, para ser más precisos, una de las playas más conocidas eh, por marplatenses, y porque vienen a, a hacer turismo eh, a, Nastros, a nuestra ciudad, perdón, que es la zona de Punta Mogotes, va a sufrir, y en el mejor sentido lo planteo, eh, una serie de modificaciones eh, a partir de... en un par de años, porque se vencen concesiones y porque hay un plan estratégico para mejora del lugar, para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en Comunicación telefónica con quien es el administrador de Punta Mogotes, con Fernando Maraude. Fernando, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Claro, claro. Eh, bueno, hay en mente un trabajo eh, que va a modificar gran eh, parte de la fisionomía que conocemos hoy por hoy en la zona de Punta Mogotes, ¿verdad, Fernando? Sí, como bien vos decías, en 2026, dentro de tres temporadas, finalizan las actuales concesiones de los 24 balnearios del complejo. Nos pusimos a trabajar en la planificación, en, en ver qué es lo que pretendemos para Punta Mogotes a partir de 2026, eh, por eso es que conseguimos a través de la Universidad de Atlántida eh, los recursos en el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo encargado de financiar proyectos, y comenzamos ese trabajo hace un par de meses, que esperemos verlo concretado en los primeros meses del, del año próximo y contar este master plan, que es lo que queremos, cómo queremos ver y, y las modificaciones que entendemos eh, de manera participativa, plural y convocando a distintos sectores la... La forma en que queremos ver a Punta Mogotes en un futuro. Eh, ¿Cuál es la idea original? Al menos ¿qué, qué es lo que sí. sale de, eh, de tu cabeza, me, Fernando? Es pensar eh, una zona, una Punta Mogotes eh, como para todo el año, fortalecer la cuestión que tiene que ver con la temporada de verano. Digo, ¿cuál es la idea original? Eh, digo, no, no eh, a nivel idilicio, eh, sí a nivel pensamiento. Digo, imaginar una punta mogotes de qué manera? Obviamente que la temporada fuerte, la temporada alta es el verano, pero nosotros lo que intentamos hacer desde que asumimos en, en el cargo es eh, empezar a pensar Punta Mogote durante los 12 meses, no solo que sea eh, los dos o tres meses de verano, las playas, sino también poder dar actividad eh, durante todo el año. Eh, lo hicimos con la creación del parque ambiental, cómo viene funcionando también el parque de Mogote durante todo el año, pero entendemos también que... para que la gente eh, acompañe eh, esta decisión, que lo hace porque disfruta del espacio público de, de la zona de las cinco lagunas en el parque ambiental uh -huh. para, para practicar deporte, para ir a tomar mate, a tomar sol. Creemos que también eh, tiene que haber un acompañamiento del sector privado con inversiones y modificando tal vez un poco el, el esquema económico. Eh, entendemos que... Eh, Tiene que existir un polo gastronómico, que puede haber también hotelería, eh, guarderías náuticas, mayor inversión también en el espacio público. Digo, Son algunas de las ideas que venimos trabajando. Creemos también que hay que incorporar eh, mayor eh, cantidad de ingresos públicos. Hoy tenemos cinco pasillos públicos. La idea es contar con dos pasillos públicos más que delimiten bien el límite norte y sur de Punta Magotes, en los balnearios 24 y balneario 1. Digo, son varias ideas que van surgiendo, nos hemos juntado con deportistas que practican distintas disciplinas en el complejo, con instituciones que trabajan el tema de la discapacidad, porque queremos hacer eje tanto en la accesibilidad como en la cuestión ambiental. Así que esas son algunas de las ideas que venimos trabajando. En ese sentido también entendemos que, La cantidad de carpas del sector privado eh, debería haber menos cantidad para poder eh, tener mayor cantidad de playas públicas, pero también sabemos que si restamos eh, unidades de sombra hay que brindar algún otro tipo de claro. servicio que les rinda a los actuales concesionarios durante el año, por eso es que hemos pensado en que puedan brindar otros servicios durante todo el año. Eh, Fernando, en ese sentido digo, conocí, me, me, lo dijiste recién eh, a mí se me pasó de largo Digo, ¿cuándo vencen las concesiones? en junio de 2026, queda la temporada 24, la 25 y la 26 be, be, bueno, pensando en, en, en un futuro, lej, le, uno piensa muy lejano, pero el tiempo pasa mucho más rápido de lo que, eh, de lo que uno quisiera eh, digo Se, ¿Se plantea esto en reubicar o repensar las nuevas concesiones en torno a una punta mogote eh, diferente, plantearle al concesionario? Bueno, ¿va a haber menos sombra? Digo, ya lo han pensado, ya lo tienen eh, digo, escrito, por decirlo de alguna manera, ¿va a haber menos sombra? Pero sí van a tener la chance, no sé, de hacer un polo gastronómico para la nocturnidad, digo, generar... digo algún tipo de, de, de lugar eh, nocturno y demás está pensado ya eh, directamente en el nuevo eh, en los cambios que se vienen en la zona sí lo venimos conversando fundamentalmente que haya menos unidades de sombra eso lo hemos conversado y hasta incluso eh, lo han aceptado y están de acuerdo los actuales concesionarios digo eso ellos van a tener la posibilidad de, de continuar o no eso es lo que vamos a ver porque hay que hacer un nuevo pliego Eh, entonces, digo, eh, la posibilidad, obviamente, que está. Eh, se está trabajando también en la chance de derecho de preferencia para los actuales concesionarios, como se hace habitualmente, uh -huh. a cambio de una obra, pero eso son eh, charlas que venimos teniendo desde hace algún tiempo. Lo que sí está claro es que te estoy diciendo. No sé si eh, polo para la nocturnidad, digamos, pero sí eh, polo gastronómico para... para restaurant y demás, eh, eso está... Eh, lo venimos trabajando. Después el tema de la nocturnidad no lo tenemos muy claro todavía. Eh, en este caso, ¿el trabajo lo están haciendo en conjunto con la Universidad Atlántida, es así? Exactamente, sí, con un grupo de profesionales de la universidad. Eh, ¿Cuál va a ser la, la, la participación de la Universidad Atlántida, Fernando? Eh, ellos son los que dirigen el proyecto, los que, a través de un convenio que firmaron con la Administración de Punta Mogotes, eh, presentaron toda la documentación en, en el Consejo Federal de Inversiones y consiguieron el financiamiento, así que eh, han contratado abogados, eh, ingenieros, especialistas en, en ambiente, arquitectos, eh, y ellos son los eh, encargados de la dirección de este proyecto. Eh, sin pedirte adelanto ni spoiler, absolutamente nada, ¿ya tienen armado eh, en un croquis cómo quedaría la zona? Eh, mira, hay distintas etapas que hay que ir presentando ante el Consejo Federal de Inversiones. Uh -huh. La primera etapa, a los 45 días, que fue hace algunas semanas, es un relevamiento, una evaluación de cómo está. Eh, todo el sector del complejo de Punta Mautes, no solo la parte pública, sino también la parte privada, el estado de edilicio y demás. A partir de eso, eh, y de las reuniones que venimos teniendo con los distintos sectores, como te comentaba, eh, es que se está elaborando este master plan con algunas de las ideas que, que te mencioné. Yo estimo que por, aproximadamente para febrero De, del año que viene, en, en dos meses, tres, va a estar presentado ya lo que es el proyecto, el master plan, a partir de eso contarle a, a, a la sociedad qué es lo que pretendemos para Punta Mogotes y en función de eso sí, más adelante sí, ya elaborar eh, un nuevo pliego para... un futuro llamado licitación esos son los pasos a seguir eh, sabes que uno ve el lugar digo entre cocheras estructuras eh, los, los tanques digamos esos históricos que uno ve eh, cuando cuando va para aquella sí. zona y demás eh, hay un espacio físico muy grande eh, está pensado también incluir todo lo que tiene que ver con o, o parte eh, de ese lugar incluir la hotelería eh, digo Marabá no tiene un hotel cercano al mar como se conoce en algunos sectores de Brasil y demás Sabemos que las playas son diferentes y la erosión marítima es por ahí más agresiva acá en Mar del Plata, pero está pensado en esa en esa idea de reforma. Sí, sí, hay algunas eh, opciones distintas, pero en cualquiera de los casos la idea es que exista hotelería en Punta Mogote, Sí, eso sí. Bien, eh, y acá leyendo una nota, eh, leo algo que también fuiste diciendo, diciendo digo eh, al pasar de la idea de eh, integrar a, a Punta Mogotes al barrio, digo que sea algo digo más amagal, amalgamado eh, y no quede tan disperso. ¿De, ¿De qué manera se llevaría ese, o, o qué crees vos eh, que habría que hacer para que el barrio esté más integrado dentro del complejo? Sí, entiendo que hay que romper esa barrera porque el que se para no sé, en el pato de Punta Mogotes Hasta llegar al mar tiene 500, 600 metros, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente que está la avenida de los trabajadores en sentido sur y en sentido norte. Después viene la zona de lagunas con el parque. A partir de eso la calle colectora, los estacionamientos, los balnearios y la playa. Me parece que hay que darle una continuidad. Esto que mejor van a saber explicarlo son los arquitectos que están trabajando en el proyecto. Pero que no haya esa distancia... Eh, más allá de que en cantidad de metros va a ser la misma, que no haya esa distancia y que quede separado lo que es Punta Mogotes, eh, y, y entendemos que hay alguna forma de poder integrarlo, tal vez modificando de dónde están los estacionamientos, poner otra línea de comercios, se está evaluando distintas cuestiones, pero creemos que, que esa distancia que se ve entre el barrio de Punta Mogotes y las playas Eh, hay formas como para poder resolverle y que quede más integrado el complejo al barrio. Bien, entonces se viene una punta mogotes diferente ¿no? dentro de, de, de un par de años. Déjame Deja, agregarme una pregunta, otra pregunta digo con respecto a esto. Digo, esto es un fondo de inversión que va por fuera de lo que tiene que ver con Nación. Es decir, si hay un parate dentro de la obra eh, pública nacional, ¿no afectaría a este proyecto que está ahí en punta mogotes? Mirá, tiene que ver con la coparticipación de las provincias, los recursos que maneja el Consejo Federal de Inversiones, pero entendemos que no va a haber inconvenientes para el financiamiento, de hecho eh, ya lo venimos recibiendo, y, y, o lo vienen recibiendo la Universidad de Atlántida, mejor dicho, eh, y van a quedar dos o tres meses más y, y esto finaliza, así que entendemos que no debería haber inconvenientes. Fernando, creo te saluda más allá de esto que se proyecta de aquí en adelante para eh, el Parque de Mogotes, por lo pronto este eh, 8 de diciembre va a comenzar la temporada en sí, ¿no? Sí, ahí nos estaban pasando bien la, la información creo que la, la inauguración formal o la inauguración de inicio de temporada no sé si es el viernes 8 o el sábado 9 eh, de diciembre con actividades desde, el, desde las primeras horas de la tarde hasta la noche después ya Durante el verano el horario es desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana aproximadamente, pero los fines de semana eh, de primavera y ahora estos primeros días de diciembre eh, abre a las 12, 13 horas y, y está hasta las 9, 10 de la noche, ese es el horario. También estamos hablando de una eh, suerte de transición también, ¿no? En la administración Kisilov más allá de la reelección, ¿Cómo queda tu situación? ¿Todavía se está analizando? ¿La analizás vos en particular? ¿Ya está definida? ¿Cómo va a ser la continuidad de la conformación de la administración del parque? Mira, entendemos que vamos a continuar cada uno de los integrantes del Consejo de Administración. Eso es lo que vengo conversando. Y si no, en definitiva, uno no puede estar, ¿viste? Cada dos años hay elecciones. Uno, sí. cuando lo convoca en un cargo, tiene que ocuparse de gestionar, en este caso, la, la administración... Eh, con las urgencias del día a día con eh, el armado y la preparación de la temporada nosotros cuando es temporada baja para Punta Mogotes eh, aprovechamos para hacer todas las obras de infraestructura que entendemos que son necesarias para seguir mejorando el espacio público eh, hicimos obras de accesibilidad en todo el complejo con rampas para personas con discapacidad mejoramos los baños, las plazas públicas la creación, como hablamos anteriormente, del parque ambiental. Eh, cuando uno lo convocan tiene que estar dispuesto a, a gestionar el lugar que que le toca. Después hay elecciones, cambios de gobierno y demás, eh, eso tiene que ser secundario. Nosotros hasta el día que nos toque eh, ocupar el lugar vamos a tratar de de poder mejorar más de, de puntamogotes, pero como te decía, hay cuestiones que son las urgentes, las del día a día, pero también nos ocupamos como en este caso estamos charlando de la planificación de pensar qué Punta Mogotes queremos para adelante. Siempre te lo venimos preguntando, más allá de cualquiera de las novedades del parque, respecto de aquel planteo del municipio de disputar justamente la, la administración y que cambie el 70-30, esa correlación, ¿eso quedó en la nada? ¿Todavía es algo pendiente? ¿Cómo es esa actualización que nos puedes contar? Mira, el proyecto nuestro que tenemos para Punta Mogotes es este que les vengo comentando. Sí. Después... la idea que tenga el municipio. A nosotros nos convocaron hace aproximadamente cuatro meses a una reunión en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Fuimos, dimos nuestro punto de vista y, y después de eso no, no avanzó más el tema. Eh, ese es un proyecto más de, del intendente o de algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal. Eh, más allá de lo que suceda, quién... tenga a cargo la, la administración del ente, insisto con lo mismo, uno se tiene que ocupar, no se puede paralizar pensando en qué es lo que va a suceder y las cuestiones políticas que lo atraviesan, eh, en este caso entiendo que hay que dejarlas de lado para poder hacer la mejor gestión posible. Eh, Fernando, sé que te llamamos por otra cuestión pero digo está bueno, ya que estamos charlando, que nos cuentes eh, si pudiste hablar con concesionarios de qué expectativa tienen eh, o si ya tienen algún tipo de número con respecto a, a las reservas para la próxima temporada de verano, teniendo en cuenta digo que hay una incertidumbre generalizada de qué es lo que va a pasar eh, a partir del 10 de diciembre. Digo Se sabe cómo, al menos, eh, en la zona de Punta Mogotes, en el complejo Punta Mogotes, digo, cómo se va a venir la temporada 2023-2024? Mira, Punta Mogote históricamente es visitado por muchos marplatenses, eh, y alquilan temporada durante todo el año. Después, las reservas se eh, realizan también de un año a otro, ya no es la misma modalidad que antes, <risa> eh, hace 30-40 años, cuando se alquilaba por temporada una familia de capital, en Buenos Aires, del interior del país. El nivel de reservas ha sido bueno, pero sí, es cierto como decís vos, que hay Eh, una incertidumbre respecto de lo que puede llegar a pasar en el país con el cambio de gobierno y demás, eso no, no se puede estar ajeno porque la cuestión económica es eh, fundamental para ver eh, o planificar qué puede hacer uno durante las vacaciones, así que la incertidumbre esa está, más allá de que el nivel de reservas eh, previo a la temporada, ya desde el, desde el final de la temporada pasada ha sido muy buena, Hemos tenido una temporada 2023 excelente en Punta Mogotes y, y esperemos eh, que el cambio de gobierno no afecte eh, eh, el nivel de reservas que ya se tenían y que podamos tener una temporada tan buena como la anterior. Uh -huh. eh, digo, la, ¿La incertidumbre pasa solamente por el turista o también pasa por el concesionario? No, no, el concesionario también tiene... Eh, dudas respecto de lo que puede llegar a suceder con el precio del dólar, con la inflación y todas las cuestiones económicas que obviamente lo atraviesan, así que eso existe, eh, esperemos, insisto, tener una muy buena temporada, pero bueno, con, con esos recaudos y, y el temor ese... de no saber bien qué es lo que va a suceder. La última, Fernando, agradeciéndote la generosidad, como siempre, de habernos atendido. Eh, digo, ¿crees vos que, digo ya la confirmación de que no va a haber un previaje eh, para esta temporada de verano, en el caso particular de las carpas, eh, va a impactar? Y bueno, a ver, eh, cada asistencia que hace el Estado a distintos sectores, eh, cuando deja de estar, obviamente que... un impacto uno entiende que debería haber, esperemos que sea el, el menor impacto posible, pero eh, sucede, digamos, a ver, uh -huh. eh, en los comerciantes, con cualquier comerciante que uno pueda conversar, eh, la cuenta de NI es eh, fundamental para poder sostener las ventas. Bueno, el sector turístico, el previaje, digo, escuché que eh, algunas eh, agencias de turismo les solicitaban a al presidente electo la posibilidad de continuar con el previaje. Me parece que, que el perfil de la administración de del futuro presidente no, no tiene que ver con estas cuestiones, y me parece que sí que se va a ver afectado el sector turístico, como tantos otros sectores más, ¿no? Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, muy generoso. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Ahí pasaba Fernando Maraudé, administrador de Punta Mogotes, a quien hay que decirlo, le seguimos haciendo nota, más allá de no, haber, no habernos ganado la carpa eh, para el verano. Ay, no Exactamente. Sé, nos seguimos anotando.